Bienvenido a la Comunidad Cristiana Chalón de Armenia, Colombia. Esperamos que esta Palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalón.com Hoy terminamos. Algunos dirán, por fin, Pastor, por fin. Tantas vueltas que le dimos, ¿no? Para llegar a la reconciliación de Jacob con su hermana. Unos siete mensajes, si usted quiere escucharlos, están en el internet, eh, grabados. Eh, estos días hablé con una persona que me dijo, apenas lo conocí, alguien me lo presentó y me dijo eh, mi vida fue muy bendecida, salí de una depresión, de una crisis muy grande que estaba viviendo por la ruptura de mi matrimonio en una persona que alguien le dio la página en, en Atlanta y ahí está escuchando los mensajes, pero vino en esos días, me lo presentaron y ha seguido esta serie y Dios ha bendecido su vida. ¿A cuántas personas Dios nos ha bendecido, nos ha traído mucho refrigerio a través de esta serie del libro de Jacob? Y hoy terminamos en el capítulo 33. Entonces vemos la historia en Génesis de cómo él por fin llega y se reconcilia con su hermano. Después de todo lo que él vivió, veinte años fuera, las crisis, las experiencias difíciles que tuvo, por un conflicto en el cual él huyó veinte años por no solucionarlo, por no tratarlo. Pero llegó la hora de tratar su problema y enfrentarlo directamente con su hermano. Entonces, en el capítulo 33, ojalá ustedes subrayen algunos detalles que son muy, muy importantes de esta historia. Alzando Jacob, sus ojos miró, y aquí venía Esaú. ¿Recuerdan dónde estaba él antes? ¿Qué había pasado? Uno de los mensajes. ¿Dónde estaba él antes? En Peniel, ¿recuerdan? Vivió la experiencia de Peniel. Pero ya después de que sale de Peniel... «Alza sus ojos y ve a su hermano Esaú que viene, y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió en los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños de delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos». Es bien interesante cómo él organiza eso. Eso fue un detalle que no vamos a trabajar, pero mire quiénes quedaron de últimos. Los favoritos, José y Raquel y Lea, y Raquel, perdón. Pero aquí él organiza los grupos atrás, pero él ahora hace algo que no había hecho antes. ¿Qué hizo ahora ahora? Y él pasó, ¿qué? delante de ellos. ¿Qué había hecho el antes anteriormente? Se había escondido. Pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. ¿Qué figura tan impresionante, no? Siete veces postrándose hasta llegar donde es su hermano. Pero Esaú Corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y qué pasó? ¿Qué figura tan linda? ¿Qué hicieron? Lloraron. Lloraron. ¿Qué encuentro? Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿Quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron los siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Definitivamente lo que los padres hacen, hacen los demás. Nosotros modelamos. Nosotros modelamos para nuestros hijos y para nuestras familias. Y Esaú dijo... ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob le respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Hey, yo, yo no necesito nada. Hagamos una pausita para los celulares. Busque el celular en su cartera, en su bolsillo, en su relojera ya lo encontró Muy Bien, ¿dónde íbamos? En el celular o en el texto. Y dijo esa bueno, suficiente tengo, versículo 10, y dijo Jacob, "No. Yo te ruego si hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios." pues que con tanto favor me has recibido. Ay, qué belleza esa figura, ¿no? Al verte a ti, hermano, 20 años sin verte, ahora vi tu rostro como ver el rostro de Dios. Acepta entonces mi presente. Acéptate, ruego, pues, mi presente. Que he traído, porque Dios me ha hecho merced. Y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré adelante. Entonces, se da la escena, sigue el texto como él le insiste que los acompaña, y dice, no, hermano, eh, los niños, las bestias es, son frágiles, déjame ir despacio y yo voy a otro lugar. Y le dijo, bueno, le dejó unos que lo acompañaran, pero... Notemos este detalle, versículo 17. Y Jacob fue a, a Sucut y edificó allí casa para sí. E hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucut. Después Jacob, ¿cómo llegó Jacob después de tu esta travesía? Y por fin, después de 20 años, ¿cómo llegó llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén que está en la tierra de Canaán cuando venía de Pandarán y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor padre de Siquén por cien monedas y mire cómo termina la historia y erigió allí un altar Y lo llamó el Elohe Israel, lo que significa el Dios de Israel. ¡Qué escena! ¡Qué historia tan, tan espectacular! Yo sé que algunos, esta es una historia para uno extenderse hasta las dos de la tarde, porque es espectacular. Aquí vamos a probar prioridades. Aquí vamos a probar prioridades. Luego me están diciendo, pastor, si yo fuera usted, terminaría a las once. Gracias a Dios, usted no soy yo. ¿Cuáles son los pasos que se dieron en el proceso de la reconciliación de Jacob con su hermano? El primer paso que se dio, después de toda esta historia que hemos leído, es que lo primero que vivió Jacob fue la experiencia de Peniel. El contexto se da que él estaba en Peniel, y en Peniel fue herido, fue quebrado. Allí ese grano se quebró. El orgullo. La falsedad, el engaño, el pecado de este individuo fue tratado. Solo hasta que él vivió una experiencia profunda de Peniel, estuvo en capacidad y está listo para ahora sí alzar sus ojos e ir al encuentro con su hermano. A mí me llama la atención porque está tratando de mirar que esta figura de que, que dice, corrió a su encuentro, le abrazó, y le echó sobre su cuello, y lo besó, y lloraron. ¿Quién de ustedes, estudiantes de la Escritura, recuerda una escena similar, en el Nuevo Testamento? El hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Sí o no? Exacto. Corrió, se abrazaron, y lo besó. Ese fue el encuentro. Pero tanto como Jacob, y el hijo pródigo, Tenían que vivir una experiencia de tocar fondo, de, de vivir un encuentro profundo en Peniel. De lo contrario, ni el hijo pródigo regresa, ni Jacob regresa. Ni Jacob encuentra a su hermano. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos tantas dificultades para eh, enfrentar relaciones y trabajar el, relacion, y restaurar relaciones con personas Porque primero no hemos trabajado el corazón delante de Dios. Primero el corazón hay que trabajarlo delante de Dios, para que ese corazón de piedra se vuelva un corazón de carne, se enternezca y, y llegue a las figuras que aquí describe este hombre como se volvió. Si una persona maneja el orgullo y la prepotencia usted cree que va a estar en condiciones de ir y reconocerle a una persona que se equivocó, que pecó, que hizo algo malo, no va a estar en condiciones de eso y muchos de los grandes conflictos que todos nosotros aquí en, en, enfrentamos en esa sociedad y en nuestra vida es debido al orgullo por orgullo no se arreglan matrimonios, es que yo no hablo y yo no perdono por orgullo ¿Cuántos hijos se hieren porque yo no voy a reconocer delante de mi hijo que he hecho algo mal? El corazón no tratado, el corazón no tratado delante de Dios no está en condiciones de ir y reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos hecho mal, que hemos pecado contra esa persona. Y mucho, como lo he mencionado, del problema de nuestra sociedad del odio de la violencia de aún los asesinatos porque nadie quiere reconocer que se equivocó que falló nos cuesta tanto trabajo decir sí yo lo hice he pecado he fallado mire usted por ejemplo usted viola el, el tráfico cum Rompe una ley, quebrant, quebranta una ley. Pasó un semáforo, se estrelló, vino el tráfico. A mí no me ha gustado la expresión que aún en medios cristianos utilizamos para estas personas. ¿Cómo los tratamos? Vino él. Algunos le dicen, una personas les que decía, vino el chupa. Y yo me horroricé, le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué? Es que violamos la ley. Ellos no nos van a castigar y no nos van a cobrar a nosotros algo por lo cual nosotros eh, hemos hecho algo malo. Si es algo injusto, no lo van a hacer. Pero yo violé la ley. ¿Usted ha visto los jugadores de fútbol? ¿Usted ha visto cuál jugador de fútbol le pega una patada al otro, le sacan una tarjeta y dice, sí, lo reconozco, he fallado. Perdóname, señor jugador, yo le di una patada brutal. Se la di en el cuello, en la nuca. No, oh, todos son, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que me hacen eso a mí? Pero miren lo que le hizo. Yo quiero mucho a, a jugador hincha del equipo del Brasil, pero, pero fue muy responsable ese jugador lo que hizo. ¿Cómo, ¿Cómo golpeó a esa persona así? Y fuera de eso, se hace sacar. Y por esa causa eliminan mi equipo. <risa> Responsable. Hermanos, nosotros violamos las leyes. Nosotros somos expertos para violar leyes. Pero tenemos un problema grande en nosotros que se llama orgullo, prepotencia. Yo no reconozco. Y no reconocemos ante nadie que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Y eso está ya desde los chicos. ¿Qué chico hace un daño en casa? Y dice, papá, yo lo hice. Reconozco que he pecado. Te quebré el jarrón. No, no, no. ¿Quién lo hizo? Yo no sé. Yo no sé. Nadie solo cuando el corazón de este hombre se quebró delante de Dios, vivió una experiencia de peniel profundo, cambió la visión del hermano. Me impresiona que dice que cuando lo vio a él, vio como el rostro de Dios, como un ángel de Dios. Algo así es que dice, ¿Cuál es como lo dice en el versículo 10. Dice... Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido. Solo un corazón limpio tiene capacidad de ver a los demás con un corazón limpio. Un corazón tratado por Dios ve a los demás con los ojos de la gracia y de la misericordia. Porque él mismo experimentó la merced, la gracia, la misericordia. Su corazón fue tratado así y ahora está en condiciones de ver a su hermano como el rostro del Señor. Porque me ha tratado con misericordia. Es el corazón contaminado, el corazón duro, que ve a los demás con ojo de violencia, con ojo de odio, con ojo de culpa, de acusar, de culpar, de golpear. Por eso el Señor dice, bienaventurado los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Y lo, no solamente en la eternidad, acá mismo. Sus ojos son limpios porque su corazón está limpio. Ahora lo ve. Anteriormente no podía verlo. Anteriormente estaba escondido. Ahora puede verlo salir al encuentro con su hermano. Una de las cosas primeras que pasan cuando se deteriora una relación con alguien, ¿qué es? No lo puede mirar cara a cara, ¿sí o no? ¿Cómo actúa usted? ¿Cómo he actuado yo cuando tengo algo contra una persona? ¿Qué pasa? No, pues bien. ¿Y usted qué? No, pues ahí. Mírelo de frente. Mírelo de frente. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. El Salmo 32 habla que cuando David pecó y vivió toda esa experiencia de deterioro físico y espiritual, más adelante cuando vive la experiencia de confesar su pecado, el Salmo 32 habla que ahora sí puede decir el Señor, sobre ti fijaré mis ojos. Hay una comunicación cara a cara. Te puedo mirar a los ojos. ¿a cuántas personas usted no puede mirar a los ojos? ¿cuántas personas usted aquí evade? y aún en la misma comunidad como le dije en una ocasión pastor ojalá usted inventara una salida secreta bien camufladito y un túnel que me saque a otra parte allá para no enfrentar esa persona la cual no quiero enfrentarme. No quiero ver cara a cara. Es mejor que lo enfrente acá y lo vea acá. Esto es gravísimo y es importante este tema, pero es tan serio porque el Señor dijo que aquí está el corazón prácticamente de todo. Si usted no perdona, el Señor no perdona. Si usted no restaura relaciones y no sana su corazón, el Señor no te va a perdonar. Qué cosa más difícil uno pensar que pueda llegar uno al final de sus días con una cantidad de culebras, con una cantidad de problemas no resueltos, con personas. Eso me parece a mí terrible. Dios guarde en nuestro corazón de uno llegar al final de los días y quizás no poder ya hablar, ni poder restaurar, ni poder hacer nada uno a enfrentar situaciones. Y saber que tiene que enfrentar situaciones o que ya es tarde. Este hombre ya podía hacerlo. Por eso, mis queridos hermanos, es una práctica bonita. Cuando uno peca contra una persona, peco contra mi señora, peco contra mis hijos, lo primero que tengo que hacer es ir, ir, meterme delante de Dios y reconocer que he pecado reconocer que he fallado y decir Señor cambia este corazón de piedra y dame un corazón de carne un corazón sensible al pecado porque he fallado y cuando el Señor trate mi corazón ahora sí estará en condiciones de ir y, tra y trabajar la, la relación lo primero que el Señor pide es vengase a Peniel y trata su corazón con Dios los enfermos Ningún enfermo se le pide primero que ayude otro enfermo. Dice primero, recupérese usted y ahora vaya y enfrente el problema. El segundo paso que él da es que él enfrentó. Porque algunos nos quedamos solamente en el primer paso, ¿sí o no? Orando. Y algunos son hasta muy espirituales. Llevo 30 años orando por ese problema. Pero ya lo enfrentó, no, sigo orando, pastor. ¿Y hey, cuándo lo va a hacer? Hay que orar y actuar. ¿Sí o no? Uno sale de la oración y a enfrentar. Y ahora dice, enfrentó. En los otros textos hablamos de que él se quedó escondido. Él mandó eh, siervos, mandó otras personas, evadió. Pero ya ahora es hora de enfrentar. Y la hora tiene que llegar de Hacerlo cara a cara. No con intermediarios como lo hizo la otra ocasión. Es tan fácil. Y lo hemos mencionado acá. Tengo un conflicto con Juliano de Tal. Mando razones. Tengo un conflicto con mi señora. Mando a los hijos. No, de frente. Sentémonos y tratemos el problema. Póngale una cita a esa persona. Póngale una cita. Necesito hablar con usted. Algunos dirán. Pero, pastor, es que no sé dónde vive. Ore al Señor que él le mostrará. Lo que pasa es que alguno, no, no, no, yo, yo me escapo de esa. Yo recuerdo una vez que tenía que enfrentar un conflicto muy tenaz en un almacén, y lo he mencionado mucho en mi retiro de sanidad interior. Yo en ese almacén había robado. Era un experto en robar ropa. Salía gordito todos los días de ese almacén. Me las metí al baño, no aprendan de estas prácticas perversas que practiqué en mi pasado, mi pasado. Las tiraba la ropa al baño y allá me las metía. Y salía gordito, con interiores, con camisetas, con pantalonetas. Y el Señor me trató un día en Peniel y me dijo, tienes que restituir al agraviado y devuelva, restituya lo que usted se ha robado. Ay, hermanos, tenaz. Y llueva día, buscaba otros versículos, pero no habrá un versículo distinto en la Biblia. ¿A usted no le ha pasado eso? Habrá un texto que... que no, no inventaron otro libro en la Biblia que sea distinto ese señor, pero que restituya. Ay, ¿por qué está este libro, este versículo en la Biblia? Robado. Fue muy difícil. Ay, hermanos, esas vueltas que di. Y yo ayunaba, oraba, pero no daba el paso. No lo ha dado usted muchas veces. Ora, claro, cuando no da el paso. Hay que darlo. Ay. Y llegar yo a ese almacén y ese señor que medía como dos metros. Ay. No sé por qué las personas altas lo intimidan a uno. Cuando uno tiene problemas personales. Mi señora hay veces me intimida. Cuando tenemos conflictos yo llego allá donde ese señor, llego allá y pregunto, ¿está Julano de Natal? Y me dijeron, no, está en Cartagena. ahí me fui feliz! Y el señor, tú sabes, Padre, mi corazón, tú sabes que yo hice lo que estuvo a mi alcance. Pero el tipo no está. Me libré. Bueno, me traté de hacer el loco con la cosa, pero cuando empecé otra vez a enseñar un retiro de esto, de sanidad interior, otra vez el Señor me dijo, no has restituido. ¡Ay, no puede ser eso! Y hay que hacerlo. Y me tocó hacerlo. Era decirle a ese Señor que yo había robado, que había sido deshonesto y le había robado plata había robado, porque también era plata, no, no, no, qué vergüenza, Pero hermanos, yo recuerdo lo que me dijo a mí uno de mis padres espirituales, Javier Boca, me dijo, es preferible arruinar su reputación delante de los hombres que tenerla bien delante de los hombres y mal con Dios, Y yo dije, Señor, mi, mi, mi, imagínese mi, mi reputación. ¿Qué reputación? Tenía que reconocer, he fallado, he robado. Señor, yo como, yo quiero pagarle este dinero, entrego este dinero y si usted considera más, hagamos un arreglo para pagar ese dinero. Pues el tipo dijo, yo nunca en todos estos años he tenido una persona que me haga esto. Me siento indigno de usar ese dinero. Voy a voy a utilizarlo para una obra de caridad porque esto nunca me ha pasado a mí. Estaba aterradísimo el hombre. Porque es que lo que debiera de ser normal es noticia nacional. Cuando alguien devuelve una plata, noticia nacional. Que un taxista encontró una maleta, recuerdo Juan Gosaín, dando un despliegue nacional de un taxista que un hombre le dejó una maleta con dólares, con dinero, con reloj, con todo. ¿Qué haría usted? Señor me bendijo, ¿no? Ah, más de uno de nosotros diríamos eso. El Señor nos bendijo. Cayó del cielo. Y lo que hizo este taxista fue que buscó la dirección del tipo en la tarjeta que estaba ahí y lo llamó y le entregó completamente el maletín. Perfecto como estaba. Un hombre sin recursos económicos. Y noticia nacional. Lo que debiera ser normal es noticia nacional. Lo que debiera ser parte de nosotros. Eso no es nuestro. Lo devolvemos. Es la integridad de una persona. La honestidad. Yo no me quedo con eso. Eso no es mío. El corazón tiene que ser tratado con uno... Y tener que pasar esa vergüenza tan grande como otras tantas que uno ha tenido que enfrentar en la vida. muy difíciles. Y yo, recuerdo, yo recuerdo que, bueno, yo pasé esa prueba y un día, alguien me pagó un cheque, tenía que cambiarlo y fui a pagar en otro lugar con un cheque y me dijeron quién lo conoce a usted y dar referencias suyas y yo pues a nadie, se pues, imagina, yo no soy un hombre de negocios de, de nada, ¿y a quién? Y pues yo trabajé en ese almacén. Ay, señor, me arriesgué. Y llamaron, llamaron allá, el tipo llamó y yo dije, "Señor, ¿qué van a decir?" Yo noté que el tipo colgó y se vino riendo. Y dijo, "¿Qué pasó?" Me dijo, allá dijeron que usted es más honesto que la Virgen del Carmen. <risa> Podían creerlo. Pero hermanos, debe ser. Hay que enfrentar, hay que poner la cita, hay que hablar a la persona y decirle, mira, yo tengo que restituir, he hecho algo malo, eh, yo yo tengo que restaurar esta relación puede ser que se van a burlar de usted, van a decir que usted es un tonto, que usted es lo que quiera pero noten cómo enfrentó el problema Jacob, ustedes notan la escena como llegó, no porque es que uno tiene varias formas de enfrentarlo sí o no, decirle a una persona que he fallado, yo puedo ir a mi señora, mire mi amor si acaso uno le diría esa palabra Usted la ha embarrado muchas veces. No olvide que yo soy cabeza de hogar y que tengo una gran autoridad sobre su, sobre usted y sobre la familia. Además, yo soy el que proveo. No olvide eso. Pero de todas maneras, si en algo he fallado, perdóneme. Imagínense cómo descuadra la relación así. Ahí mismo le sale el austriaco a mi señora y dice, no, señor. ¿Cuándo son así? Si Jacob va donde su hermano y le dice, no olvide que yo soy Señor sobre usted. La profecía lo había dicho, ¿sí o no? El papá le dijo, yo lo he puesto a usted como Señor de su hermano. Y a Saúl le dijo, él es el Señor suyo. ¿Qué tal que lo negra? No olvide que yo soy el Señor suyo. Y usted está llamado y su descendencia a ser mis siervos. ¿Qué hubiese pasado? ¡Ja! Los cuatrocientos que estaban armados estaban listos. ¿Qué hizo él? ¿Qué dice la escena? ¿Qué dice? Siete veces se postró. Es solo una escena que asumen los siervos, los esclavos ante el Señor. Impresionante la humildad de este hombre. Un corazón totalizado Totalmente transformado por el Espíritu Santo. Un corazón tierno, trabajado por Dios. ¿Quién hace eso? Siete veces inclina y se postra. El tipo, yo creo que eso lo, lo derritió, lo desarmó completamente. A tal punto que él no tuvo otra cosa que hacer, sino salir corriendo y abrazarlo y besarlo. Y lloraron juntos. Porque la escena es tan impresionante, es tan conmovedora, que solo una persona que ha llegado a ser tratado profundamente por Dios puede ir donde la otra persona y en humildad reconocer que falló. Este es el principio. Usted quiere derribar una fortaleza, un odio, una relación, un problema tenaz con alguien, váyase por debajo. Asuma la actitud de Jesús, que siendo igual a Dios, no tuvo a qué aferrarse, no se aferró absolutamente a nada, sino que se despojó y asumió la actitud de siervo y vino y se humilló y tomó el balde, tomó la toalla. El Señor, esta es la propuesta de Dios para la humanidad. Hombres y mujeres que se dejan trabajar por el Señor. Que quiebre el orgullo, la prepotencia. Este es un mundo de, de gente que compite por quién es el más arrogante, quién es el más prepotente, quién es el más violento, quién habla más duro, quién tiene más poder para subyugar a otros. Este es este mundo. Jesús asumió la propuesta totalmente distinta. Vino y se humilló. Y esta es la escuela del Señor. Solo aquellas personas que decidamos de corazón meternos a Peniel y decir, Señor, cambia mi vida, cambia mi carácter, cambia mi corazón. Esos son los que se convierten en grandes instrumentos de Dios para la humanidad. Esos son los que se convierten en agentes de reconciliación, de sanidad, de restauración. Los que han sido heridos son los que van a buscar los heridos. Los que han sido tratados profundamente por Dios son los que van y abrazan. Hay tantas personas afuera que necesitan ser abrazadas, amadas, restauradas. Gente que necesita un abrazo. ¿Pero tú no lo vas a hacer? A menos que el corazón del Señor el suyo haya sido tratado por el Señor. De lo contrario, no. No va a tener gracia para otros no hay ir a abrazar a tantas personas que necesitan del Señor solo cuando abrí mi corazón y dije Señor trátalo e ir a esa persona y correr y abrazar y llorar qué expresión qué expresión nos han dicho nosotros y nuestra cultura que los hombres qué no deben llorar y aquí hay dos como niños llorando ¿Cuántas veces te has llorado con alguien? Corazón tierno, de reconciliación, de sanidad, de restauración. La persona que abraza, que llora con el otro. La persona que ha vivido la experiencia profunda de sanidad y de restauración en su ser interior. ¿Cuántas personas, como lo he mencionado... Anhelan estos abrazos de Padre... Abrazos... Abrazos tiernos... Abrazos... De gente que ha experimentado el dolor... Pero solo Aquellos que se postraron... Los que se postran... Serán... Exaltados un día... Ese es el camino... Ese es el camino... Y ante los ojos de la sociedad... Esto es el camino de los estúpidos. ¿Cómo así que usted se despoja? ¿Cómo así que usted asume una actitud humilde? ¿Cómo así que usted no reclama sus derechos, no reclama sus títulos, no reclama toda su posición que tiene? No, la, el camino de Jesús es totalmente distinto. Y eso se aprende en casa. Cuando el esposo tiene la capacidad de ir donde la señora y decirle, he pecado contra ti. A los hijos he fallado, he pecado. Los hijos te ven postrado llorando por el pecado. Te ven como madrugas a orar porque necesita la gracia y la misericordia de Dios. Ven un hombre quebrado, un cabeza de hogar, humilde postrado delante de Dios. ¿Qué figura? ¿Qué figura para los hijos? Ese es mi padre que no reclama su posición, sus títulos, su autoridad, sus derechos. No, un hombre distinto. Y así se convierte Jacob. Por eso Jacob se convierte en un paradigma para la humanidad. No era el hombre antes de Peniel. Ese no era el paradigma para la humanidad. Es este, el hombre trabajado, el hombre quebrado, que va y se postra. La tercera cosa que sucede con Jacob es que él restituye. Él restituye. Recuerdan que anteriormente él mandó regalos. Pero los regalos que él mandó fue para qué? Para comprarlo. Ahora ya son regalos distintos. Ya son regalos dados en un contexto totalmente distinto a tal punto que le dice Dios ha hecho merced conmigo hermano mío recibe mi presente anteriormente él lo quiso comprar con quinientos cincuenta animales y si ustedes están inquietos para saber de dónde saqué ese dato, estudien el texto y si alguien viene y me dice de dónde lo saqué ahí está, quinientos animales lo quiso comprar antes pero ahora ya el cuento es distinto ya el asunto es totalmente distinto él viene y le dice hermano Dios ha hecho merced conmigo, recibe este regalo, recibe esta esto que, que te traigo. El corazón sano, el re corazón reconciliado, que ha experimentado reconciliación, que ha experimentado la gracia y el perdón, se vuelve generoso. El Señor nos habla de restituir al agraviado, pero se tiene que dar en un contexto de un corazón sano. Las expresiones de amor y gratitud se tienen que dar en el contexto de las relaciones. Yo no le doy regalos a mi señora para comprarla ante un problema no resuelto. Pero si el problema está resuelto, ¡qué bendición! También una comidita, ¿verdad?, También un regalito. Los regalos deben de surgir como expresión de un corazón sano y reconciliado. La ingratitud es terrible, ¿sí o no, hermanos? Y eso es una figura que acá es un hombre agradecido. Dice, yo vi el rostro como el rostro de mi Señor. Recibe este presente. Es que me has recibido con tanto favor. En otras palabras me has perdonado, no me has pagado el mal que yo te hice. Entonces, recibe esta ofrenda de gratitud. Hoy nosotros estamos experimentando, estamos viendo públicamente en este país una de las máximas expresiones de ingratitud. Alguien que se estaba pudriendo en la selva, le rescatan. Y ahora en expresión de ingratitud demanda la nación demanda la nación eso somos nosotros usted dirá pero ¿cómo esa señora hace eso lo haría usted o no lo haría cuántos dicen acá que no lo haría y qué los diez leprosos el señor los sana cuántos se devuelven a dar gracias Uno, ¿cuántas veces has dado gracias al Señor? ha dado gracias a una persona que lo ha bendecido? ¿Cuántas veces usted ha dicho gracias? Y lo hago en forma concreta. La Biblia dice, restituyan al todo el que te siembra la palabra, al que te bendice y te enseña y te instruye la palabra, bendígalo bendiga a esa persona que te hizo bien ¿cuánto de nuestro lenguaje es de gratitud y cuánto de nuestro lenguaje es de crítica y de acusación? yo no haría eso yo lo haría también ¿cuántas veces lo hacemos? ¿cuántas veces damos gracias? gracias a la señora gracias a los hijos a esa persona que me bendijo tome hermano y en forma concreta te bendigo Recibase presente porque Dios me ha bendecido a mí. Los diezmos y las ofrendas son expresión de gratitud. No lo hacemos porque Él me dé. Señor, Tú has sido tan bueno conmigo que tome. Por eso doy. No lo doy porque es una obligación. No. Y por eso Él prometió dar los diezmos y las ofrendas al Señor. Y un teólogo pensaba que este dato de esos animales que él dio fue como el, como, tratan de pensar que era como el 10% lo que él quería sacar y entregarlo. Y lo entregaba como en una figura espiritual. Él decía, este hombre es como la misma presencia de Dios. Y quiso entregarlo. Y recuerdan que cuando él salió, él dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mis queridos hermanos, el Señor nos habla en tantas escenas. La escena, por ejemplo, de esta mujer, estás Jesús invitado en la casa de un fariseo a comer, un religioso lo ha invitado a comer. Y entra, entra una mujer que no sabemos cómo se metió a la casa y cómo irrumpió dentro de la escena y, y se ha, abalanza los pies de Jesús y coge un frasco de perfume finísimo y lo riega en el cuerpo de Jesús en pura expresión de gratitud y adoración y este hombre por dentro dice ¡ah! si supiese quién es esta mujer si supiese es una pecadora el Señor nos conoce muy bien los pensamientos y le leyó su mente y le dijo Simón, tengo que decirte una cosa. Cuando entré a tu casa, la verdad, verdad, es que usted no me dio ningún regalo. No me dio nada. Tuvo un tacaño. Usted no me entregó nada. No me besó, no me ungió con aceite, no me lavó mis pies. Expresiones de adoración y gratitud a la visita. Usted no hizo nada conmigo. Pero esta mujer... El que más se le ha perdonado, más agradecido se vuelve, ¿verdad? Es el, el desagradecido, es el que no valora. ¿Cómo es posible si me sacan a mí de esa selva? ¿No daría yo gracias? Y el Señor que te sacó de una selva peor, del pecado, del fango donde estabas, ¿y no damos gracias? No, es que le tocaba. Es que Él tenía que morir por mí. No tenía que morir por ti no tenía solo aquellos que experimentan la gracia corazón sano se vuelven adoradores y en gratitud dan lo mejor de sus vidas para el Señor Señor ¿qué puedo dar qué es mi dinero qué es mi tiempo qué es esto en gratitud a lo que tú has hecho por mí en gratitud y adoración y por último para los que están haciendo fuerza que sufren estoicamente sentados en el puesto de la iglesia les quiero decir que por último veinte paginitas que me quedan dos cositas más ¿Cómo terminó el hombre? ¿Cómo termina después de reconciliarse con su hermano? Dos escenas. ¿Qué pasó? ¿Llegó como Sano y salvo a su lugar. Después de 20 años, termina bien su jornada. Termina bien sus días. Llegó sano y salvo. Y sano y salvo significa llegué en paz. Una persona, el Jacob, pudo haber llegado con animales, con hijos, con señoras, con todo. Pero si su relación no se le arregla con su hermano, ¿qué hubiese pasado con Jacob? ¿Qué hubiese pasado? No terminó bien sus días. Con una culebra de ese tipo. ¿Seguir escondido? Mis queridos hermanos, hay personas que se dedicaron toda la vida a conseguir cosas materiales. Y en eso se lo van a pasar toda la vida, consiguiendo cosas materiales. Se casan, se divorcian, tienen otras y más hijos y por allí. Y vidas desorganizadas. Y mire todos los que tengo, mire las burras que tengo, las chivas que tengo. Mire todo lo que me he ganado. Vea, ¿eh, pastor. Pero uno les dice a ellos... ¿Y qué de su relación con Dios? ¿Y qué de sus relaciones con el prójimo? ¿Estás en paz? ¿Estás en paz? ¿Qué de tu corazón? ¿Qué me saco con decir, mire todo lo que conseguí, pero mire cómo estoy terminando mis días, amargado, resentido, solo, Perdí mi familia, perdí mis hijos, perdí mis relaciones sanas que tenía. ¿Para qué termino así mis días? Quiere el Señor danos la bendición de terminar un día nuestros días bien, en paz, ¿verdad, hermanos? En paz, nuestros hijos en paz, las esposas, no, perdón, la esposa, en paz. Aquel sinvergüenza tenía varias. Terminar bien sus días. Si usted está, cree que está terminando sus días, ¿cómo cree que está terminando? ¿Cómo cree que terminará sus días? Que Dios nos dé la bendición de poder construir familias. Dice el texto que allí construyó casa. Así podía construir familias, descendencias, generaciones. Un patriarca, un hombre trabajado por Dios. Ahora sí, levanta familia. Hombres así, hombres y mujeres trabajados por Dios, sanos en su relación con Dios y con su prójimo, terminan sus días en paz. Y te llegar sano y salvo. Y ahora sí, lo último que hace es, y erigió allí un altar. Y lo llamó el Elohe, -eh, Israel. Este hombre siguió la estirpe de los otros, de hombres que vivieron para construir altares para Dios. Ese fue su abuelo. Abraham construyó altares para Dios. Lugares que quedaron registrados en la historia de la humanidad de hombres y mujeres ...que adoraron al Señor... ...y honraron al Señor... ...y este altar... ...y este hombre quedó reconocido... ...como un adorador del Señor... ...y su presencia como adorador en la historia... ...duró por miles de años... ...en Juan 4... ...la mujer samaritana... ...reconoce que es un... ...algo que ha levantado Jacob... ...como un testimonio para la humanidad... ...y para ellos... ...que en este lugar... Jacob adoró al Señor. Por miles de años quedó. Dos formas nosotros tenemos de vivir la vida. La invertiré en mi vida acá, levantando altares para mí, construyendo mi imagen, construyendo mis, consiguiendo mejores títulos, haciéndome más famoso, consiguiendo más cosas materiales y vivir para mí y que hoy día la historia me registre como el gran... Oh, viviré para levantar altares para el Señor. Que su nombre sea honrado y glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Hoy vamos a ver una final. En fe. Vamos a ver una final. Amo el fútbol. Me gustan esos buenos partidos. Pero la final hoy... Es la expresión a la humanidad de individuos que hoy van a recibir un trofeo para gloria de ellos. Para gloria y orgullo de una nación. Esa es la final. De una nación y de un equipo que dirá, somos superiores a ustedes. Muchos de nosotros no vamos a estar en las grandes finales de esta tierra. No recibiremos aplausos, no recibiremos tro trofeos, ni copa, ni condecoraciones. Pasaremos inadvertidos porque vivimos para levantar altares para Él, para la gloria de Él. Y quiero decirles... Y quiero decirles que los que viven acá para buscar las finales de aquí en la tierra no estarán en la final en la cual sí quiero yo estar en el cielo. En esa final sí quiero estar. Cuando el Señor te diga, ven campeón, buen siervo y fiel, viviste para promocionar mi nombre, viviste para traer gloria a mi nombre en la tierra, para levantar altares para el Señor, ven, buen siervo y fiel, entra. En el gozo del Señor amén. amén cierre sus ojos vamos a orar por un, un minuti hermanos el Señor piensa por un momento lo que Dios ha habla a tu corazón si no tienes mucha prisa. Y quieres venir delante del altar y decir, Señor, yo quiero rendir hoy mi vida a ti. Quiero que trabaje mi corazón. Quiero entregar, Señor, todas mis glorias, todos mis triunfos, todas mis coronas que yo he recibido aquí en la tierra. Decido de aquí en adelante vivir para gloria tuya. Decido de aquí en adelante vivir para promocionar el reino de Dios, la gloria del Señor. Decido, Señor, vivir para levantar altares para ti, para honrar tu nombre aquí en la tierra. Ayúdame, Señor, a ser un modelo de relación para las generaciones que vienen, para mis hijos, levantar casa, levantar familias con hombres y mujeres que se dejaron trabajar por Dios, que quebraron sus vidas delante de Dios, que se humillaron delante de Dios. Y dijeron, Señor, sana mi corazón, sana mi vida. Hazme un instrumento de paz y de bendición. Ayúdame, oh Padre, a ser una persona agradecida. Que vive postrado en adoración y en gratitud por todo lo que tú has hecho por mí. Cómo no bendecirte, oh Padre, cómo no agradecerte. ¿Cuánto ha sido tan bueno con nosotros? Solo tú, Señor, te le, se le mide al corazón del hombre que lo más perverso que hay. El corazón orgulloso, el corazón que no se deja tratar por Dios. Solo tú, Señor, cambias el corazón de piedra y lo vuelve un corazón de carne. Haga su oración, mi querido hermano, ahí usted que está sentado, usted que ha venido delante de Dios. Dígale, Señor, a ti entrego hoy mi vida y todo lo que soy y todo lo que tengo. Tú eres, Señor, nuestro Dios, que ha sido fiel con nosotros, que durante todos estos años que hemos caminado contigo, Nos ha guardado en el camino. Jacob dio testimonio del Dios que lo guardó en el camino, que lo trajo en paz, que lo prosperó, que lo bendijo, que lo guardó en toda su entrada y su salida. Mi querido hermano, que tú puedas hacer una revisión de tu vida y recordar lo fiel que él ha sido contigo, lo bueno que él ha sido contigo durante todos estos años. Y que tu respuesta sea una respuesta de gratitud y adoración al Señor. Y decirle gracias, gracias por lo bueno que ha sido conmigo. Padre, aquí en la tierra no recibiré aplausos. No recibiré quizás trofeos y reconocimientos. Muchos de nosotros nunca seremos invitados a esas grandes finales. Pero hemos decidido vivir para promocionar el reino tuyo. La gloria tuya. Construir altares para ti. Y todos aquí anhelamos el día que allá delante de tu trono estemos en la gran final. Y tú nos abraces y llores con nosotros. Y nos diga bienvenido a casa. Te tocó Fue duro, el camino fue difícil, fue áspero, hubo luchas, caídas, hubo herida. Pero el Señor ha, ha estado ahí para abrazarnos y recibirnos. Espíritu Santo, ven y fluye, gracia y virtud sobre la iglesia. Levanta de aquí padres como el hijo pródigo, sanos que corren y abrazan a tantos que necesitan de la misericordia del Señor, que corren y lloran, e incluyen a otros que nadie los incluye, y va y se sientan con otros que sufren, Padre levanta de aquí tantos, que en lugar de escondersen, que en lugar de huir, lo que hagan es correr y abrazar, y bendecir a otros, te damos gracias amado Padre, mientras que terminamos esta canción abraza a una persona a su derecha a su izquierda dígale Señor gracias por este hermano, esta familia los que están orando aquí delante abracémonos y bendigámonos el uno con el otro y demos gracias al Señor porque Él nos ha abrazado nos ha amado Él ha corrido a abrazarme y a besarme y a llorar conmigo gracias Señor Jesús Gracias, Señor Jesús. Dios te bendiga, hermano. Te bendiga esta.